Estas son las voces que pasaron por Radio Carmes. Rige hasta el 31 de marzo el aislamiento social preventivo y obligatorio. El presidente Alberto Fernández advirtió que habrá severidad con las personas que no respeten la cuarentena. Confío que no haya irresponsables que en lugar de estar en cuarentena, estén paseando por la costa o estén aún sin quererlo o sin preverlo, llevando el virus a argentinos que deben, deben estar sanos. Eh, le he pedido a todos los gobernadores la máxima severidad. Y quiero decirle a todos que vamos a ser muy severos con los que no respeten el aislamiento que estamos planteando. Los bancos no abrirán sus puertas hasta el 1 de abril y operarán en forma remota o por cajero automático. Lo confirmó en periodismo turno mañana el secretario general de la asociación bancaria local, Raúl Ibáñez. No hay banco, o sea, no va a haber apertura de sucursales con atención no. al público a partir de las 0 horas del día de hoy hasta las 24 horas del día 31. Se decreta un feriado bancario. ¿Y cómo en va a en ser... esa misma sí. comunicación sí. se establece que... Eh, Estarán disponibles para todo el público en general los medios remotos que disponen las instituciones bancarias para realizar todo tipo de operación disponible. Y en el caso puntual de eh, las extracciones de dinero en efectivo, se van a brindar todos los medios para la provisión de, este, de, de, de la carga de los, los cajeros automáticos para que el público pueda eh, realizar la, extra, la extracción de, de efectivo. A raíz del aislamiento social subió la demanda del servicio de mensajería y delivery. También Busto, que es integrante de la cooperativa de cadetes, le dijo a nuestro cronista de exteriores que se cumplen todas las medidas sanitarias. Eh, marzo había arrancado muy bien, con el periodo escolar, ¿viste? los viajes empezaron a funcionar muy bien. Y bueno con el tema de la pandemia también, eh, recibimos muchos llamados de organismos del Estado que, que pretendían usar nuestro servicio para agilizar el trámite Bien. y sobre todo ¿no? las obras sociales donde, donde tienen muchas personas adultos mayores que no pueden salir de sus casas. Bueno, entonces ahí se incrementó. Se incrementó mucho el trabajo. Para nosotros eso es bueno, pero no es bueno lo de la pandemia, ¿no? Porque en realidad nosotros venimos a casa, tenemos familia yo tengo tres pibes y no está bueno traer el virus acá. Entonces tomamos todas esas medidas. Ya hace una semana que venimos con medidas, con alcohol en gel. No es alcohol en gel, es alcohol con agua rebajada. No, pero sí tratamos de utilizar... Eh, tener el mínimo contacto con la gente. Trabajadores y trabajadoras de la Municipalidad de Eduardo Castex siguen de paro. La delegada de Ate Blanca Oyarzún contó en Radio Kermés que la medida se tomó debido a despidos, precarización, recortes salariales y persecución. Nosotros veníamos de eh, tener diálogo con la Intendencia desde el momento que asumió, porque desde un primer momento ella, eh, bueno, eh, en, en diálogo que tuvo con el gremio informaba de la situación de que ella en algún momento iba a tener que empezar a despedir gente, cosa que nosotros dijimos que no correspondía, que tratemos de ver, tratemos de dialogar, eso fue en el mes de diciembre, antes de que ella asumiera, después durante estos tres meses de gestión que ella estuvo, que ella ha estado, hemos tenido reuniones, hasta que se cortó el diálogo en el momento de el que ella despide compañeros, eh, de, eh, recorta adicionales, los compañeros tienen reclamos que hacerles a los municipios, Por lo tanto, sector que hacía reclamos, sector que era perseguido y que era amenazado por parte del, del Ejecutivo Municipal.